Nosotros ya estamos pensando este, en el mes de junio, en el medio aguinaldo, por eso bueno este, eh, es una erogación más que importante, más los fondos que tenemos que destinar eh, a la utilización de la obra pública, considerando a su vez de que este año ya no tenemos ingresos de, de soja, de, del fondo sojero, que eh, de no firmar el gobierno provincial y de acuerdo a lo que me ha anunciado el ministro de Hacienda y ha salido en, este, en las noticias de que el gobernador anunciaría la, la no ratificación del pacto fiscal eh, La Pampa perdería el, este, la transferencia de los fondos ojeros y obviamente eh, los municipios que eso eh, nosotros lo destinamos todo para obra pública este, con un monto de alrededor de... Eh, 2 eh, millones, 2 millones o 3 millones de pesos por, por mes, que son eh, fondos más que importantes para, para nuestras arcas. Nosotros estamos trabajando para hacer un pedido de un ATN, hay que cumplimentar una serie de, de trámites, eh, en lo que va del año todavía no hemos, eh, no hemos solicitado, sí lo estamos trabajando para solicitarlos para eh, tratar de, eh, un poco lo que estábamos hablando recién, de, ver, de eh, hacer frente al, a, a los fondos básicamente para el aguinaldo, ¿no es cierto? ¿De qué monto sería lo que van a pedir? No, Estamos, estamos trabajando, Estamos trabajando, pero estimo que andará en los 100 millones.